Bueno, A esta hora vamos a hablar con los buenos amigos de CG. Hay una información realmente importante y relevante que queremos compartir con estos buenos amigos que tienen algo fundamental que dar a conocer a esta hora. Informa que para el año 2021 ya está implementando una cartera de proyectos de inversión que considera la ejecución de más de 13 mil millones de pesos en iniciativas de mantenimiento y refuerzo de las instalaciones de distribución eléctrica en toda la región metropolitana. La inversión proyectada por la compañía tiene como foco generar impacto positivo en la calidad y continuidad del suministro eléctrico para sus clientes. Jorge Díaz, gerente zonal de SGE, explicó que en la zona metropolitana oriente de SGE, que es integrada por las provincias de Cordillera, m a i p o y las comunas de El Bosque y La Pintana, el Plan Anual de Trabajo considera la ejecución de más de 200 iniciativas, con una inversión estimada en más de 5.800 millones de pesos. Los que permitirán el desarrollo de un conjunto de tareas que apuntan a mantener dentro de la normativa vigente los indicadores de calidad de suministro y reducir los periodos en que los clientes pueden estar sin energía. Nuestras acciones de mantenimiento e inversión están programadas hasta diciembre, especialmente en aquellas comunas que requieren un esfuerzo focalizado. Es por ello que la inversión estimada para el 2021 supera los 13 mil millones de pesos a nivel regional. Y más de 5.800 millones de pesos en la zona metropolitana Oriente, dada la relevancia que para nosotros tiene que nuestros clientes cuenten con un suministro eléctrico seguro y estable. El gerente zonal de c g indicó que dentro de las acciones a ejecutar durante el año 2021 para las 19 comunas de la región se considera la revisión y cambio de equipos, extensiones de redes eléctricas, instalación de generadores de gran potencia en zonas aisladas. Lavado de a i s l a c i ó n de líneas, termografías y reemplazo de postes y estructuras, además de actividades de despeje de vegetación cercana a las redes. Este año continuaremos trabajando para mantener y mejorar los índices p r o m e d i o de interrupción de suministros permitidos por la normativa eléctrica. Estas actividades apuntan a fortalecer el sistema eléctrico en la región. Y en la calidad de servicio que entregamos a nuestros clientes, dándole especial énfasis a actividades como la POA, renovación de instalaciones, lavado de islación, todo esto acompañado con inspecciones permanentes de nuestras redes y acciones de termografía. SAGE informa que para el año 2021 ya está implementando una cartera de proyectos de inversión que considera la ejecución de más de 13 mil millones de pesos en iniciativas de mantenimiento y refuerzo de las instalaciones de distribución eléctrica.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 Y en la calidad de servicio que entregamos a nuestros clientes, dándole especial énfasis a actividades como la POA, renovación de instalaciones, lavado de islación, todo esto acompañado con inspecciones permanentes de nuestras redes y acciones de termografía. c g e informa que para el año 2021 ya está implementando una cartera de proyectos de inversión a h í estábamos con la información de c g e Muchas gracias, c g e por informarnos y por estar con nosotros. A esta hora brindando esta información de, de relevancia para nuestra comunidad.